Ayer el INDEC dio a conocer las cifras de desocupación en todo el país. Hubo un importante avance, algo que se esperaba eh, a raíz de la pandemia de coronavirus que está impactando eh, en la economía. Pero hubo un dato que llamó la atención porque aquí, en la provincia de La Pampa, bajó al 7,6%. Para charlar de este tema estamos en comunicación con el secretario de Trabajo del gobierno de La Pampa, Marcelo Pedontá. Marcelo, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Pali, ¿cómo estás? Bien, bien. Marcelo, a ver, ¿se pueden explicar eh, por qué en la Pampa bajó y en el país eh, subió? El, lo primero que me gustaría decir mm. es que todos estos números, estas estadísticas, son herramientas que permiten a uno o a un equipo de trabajo de gobierno eh, mirar el futuro, donde quiere ir ajustando, donde quiere ver. Y este número hay que encuadrarlo en el trimestre que se, que se mide. Porque si lo descontextualizamos, eh, pareciera, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No hay que tener ni pesimismo cuando nos daba el 11, ni euforia cuando nos da el 7,4. ¿Qué es lo que hay que plantear? Hay que contextualizarlo. El trimestre que se mide es, son los meses de abril, mayo y junio. Si nosotros pensamos que el 20 de marzo fue el primer decreto del, del presidente de la Nación donde fue una cuarentena estricta que duró varios tiempos, entonces eso hay que eh, traspolarlo a esta medición. En esa medición se da una caída de la actividad lógica, se paraliza la obra privada, se cierra el comercio, se paraliza el servicio doméstico, eh, digamos, quedan solamente las actividades esenciales y sobre todo la industria agroalimenticia en todas sus su cadenas. ¿Me explico? sí. En función de eso, vamos a ver, por un lado, la caída del desempleo a este número, pero también estamos viendo la caída de la actividad, lógicamente, por causa de esta decisión del Gobierno Nacional, que nosotros compartimos de la provincia plenamente, de generar toda una estructura para cuidar la salud de la población. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Este es un muy buen número de cara al futuro para los pampeanos, Porque esto nos permite ser mucho más optimista de cara a lo que viene, porque cuando se mida el, el tercer trimestre, donde en la provincia de La Pampa ya tenemos casi el 90% de las actividades económicas en marcha, con un fuerte crecimiento de la obra privada, con la obra pública ya, eh, digamos, en marcha, y con una per perspectiva muy interesante. Eh, eso nos hace pensar que este número de cara al tercer trimestre que ya, vuelvo a repetir, la actividad está normalizada, uh -huh. va a tener eh, una importancia en cuanto a la real caída del desempleo. Nosotros lo que estamos viendo hoy en la realidad es que se cortó el goteo permanente que teníamos en los acuerdos de disolución de relación laboral. Esto no es casualidad, estas son las medidas económicas que fueron tomando tanto el Gobierno Nacional como nuestro gobernador Sergio Siliotto de generar todo un mecanismo de contención con subsidios, el ATP, el IFE o con préstamos a tasa cero como lo que en la provincia de La Pampa tenemos en, eh, en el Banco de La Pampa, los diferimientos impositivos. Todas sí. esas herramientas hicieron que el mercado laboral que vuelvo a repetir, no hay que quedarse solamente en análisis de un número porque nos pecaríamos de optimista y perderíamos el eje de lo que viene. Mm. Pero Marcelo, vuelvo a repetir, sí. cuando uno plantea que entre el primer trimestre y el segundo trimestre hay casi 12.000 pampeanos que pasan a ser inactivos, ¿pero por qué pasan a ser inactivos? Porque dejan de buscar trabajo, precisamente porque, vuelvo a repetir, la construcción, el comercio, el servicio doméstico... Claro, eh, no podían trabajar, lo... no podían trabajar por el voy a pedir aislamiento. ¿Cómo trabajo en un lugar que estaba cerrado? Claro, sí, sí. Entonces, eh, eso hace que la eh. población económicamente activa tenga un impacto y genere este número en el desempleo. Pero del estudio global, y en eso sí hay que ser muy claro, en el, en el estudio global, cuando uno piensa que en ese aproximadamente para llevarlo a número y no hablar de tantos porcentajes. En la mm. construcción estamos hablando de 3.931 trabajadores menos en ese periodo y hoy todos los que vivimos en el conglomerado Santa Rosa todavía sabemos que la obra privada tuvo un gran impulso, los corralones de material así lo indican, la venta de madera, de pisos, así lo indican las pinturerías, mm. estamos hablando de que ese ese sector rápidamente se va a recuperar también apoyado por las iniciativas del gobierno provincial y del gobierno nacional de volver a poner en marcha la obra pública en la provincia de La Pampa, que en el periodo del macrismo nosotros fuimos muy discriminados en ese sector. Cuando nosotros estamos viendo que hubo una caída de aproximadamente 2.400 trabajadores del servicio doméstico pero porque estaba suspendido, o sea, mm. el, el que trabaja por hora, el que limpia un sector no lo podía hacer porque estaba suspendido, no podía trabajar porque no tenían los permisos. Mm. Entonces me parece que eso nos pone en una situación muy importante y muy interesante de evaluación de los meses que vienen, siempre y cuando los pampeanos seamos absolutamente responsables y sigamos manteniendo nuestro estatus sanitario. Que eso es fundamental porque cada retroceso que nosotros tengamos que tomar que lo vamos a hacer para cuidar la salud de los pampeanos, eso genera también un impacto en el mercado laboral. Claro. Pero en esta circunstancia, con esta perspectiva, estos números globales, globales nos hacen pensar que estamos ante una situación bastante ventajosa de cara al futuro para pelear contra el trabajo no registrado. Y paralelamente también no hay que perder de vista que todo este tema Del coronavirus, de la decisión de, de privilegiar la salud pública, también ha generado una, digamos, un reverdecer de un flagelo que tiene el mundo laboral en la República Argentina, que es el flagelo del trabajo no registrado, que hoy. Es un número que vamos a tener que trabajar con herramientas de, de acompañamiento, con herramientas desde el Estado no inspectivas con la inspección desde lo, de lo punitorio, sino de lo disuasivo y de, la, de las ventajas que tiene que tener un trabajador en blanco. Ese va a ser un trabajo que cuando baje la espuma del coronavirus y podamos pensar en una gestión, en la nueva normalidad, va a ser un gran desafío. Ah. Eh, Marcelo, eh, con estas cifras... Y, y déjame hacer una simple comparación. A ver. En el mismo contexto de caída de actividad, en el mismo contexto de una pandemia, en el mismo contexto del, del, del, del, de, de, de nuestra República Argentina, hubo mediciones, como el Gran Córdoba, que pasaron al 19% de desocupación. Mm. Que también tiene lógica el, el, la conformación productiva que tiene Córdoba, está muy ligada al turismo, y el turismo está hoy, sí. eh, se habla de un turismo de consumo interno porque no podemos trasladarlo de provincia a provincia, no hay libertades, bueno, me parece sí, que Mar... en ese contexto comparativamente también es muy bueno este número. Sí, por ejemplo, Mar del Plata cayó el 26 por... eh, subió al 26%, también. Por eh, supuesto. Este, el lugar turístico sí, por excelencia. Y de cara a los próximos meses mm. donde se va a tener que definir La temporada de turismo de, de, de verano, que para todo el sector costero de la República Argentina es fundamental en un marco donde vemos que los números de, de infectados eh, no, no cede a nivel, a nivel nacional. Claro. Marcelo, te quería consultar, eh, mirando eh, todo el análisis que hace la encuesta. Eh, la tasa de actividad cayó mucho, lógicamente, este, por, por, por la cuarentena por, obligada por la pandemia. ¿Es probable que en la próxima medición del tercer trimestre haya un repunte de la tasa de actividad y por ahí se note que suba un poquito la cifra de desempleo? Vuelvo a repetirte, ese es el dato más importante que surge de esta encuesta. Nosotros entendemos, entendemos que ya ha puesto en marcha el sistema productivo en la provincia de La Pampa, casi en el 92-93% de las actividades, hoy te imaginás... Que no tenemos el turismo eh, externo a la provincia de La Pampa, no tenemos los eventos nocturnos, los boliches, sí. algunas actividades puntuales, pero todo lo otro está funcionando, todo lo otro está en marcha. Nosotros creemos, por ejemplo, vuelvo a repetirte un número contundente, en esos tres meses, en esos tres meses, hay una diferencia de casi 4.000 empleos en la construcción pero que era lógico porque estaba parado el sector privado de la construcción que hoy está en marcha y nadie le escapa en el conglomerado Santa Rosa Tuay, la importancia que está teniendo. Vos vas a un corralón a pedir un piso y te están dando para 20 días que, que, que, porque no tienen stock, claro. porque eso se ha generado también en esta etapa donde la gente se ha volcado a intramuro a ver cómo podía arreglar una pieza, cómo podía... Bueno, vuelvo a repetir, me parece que ese es el dato que vos planteás más importante que tiene esta encuesta. No nos, que, no nos quedemos solamente en lo seductor del 7.6 de, de desempleo, sino que avancemos mucho más en una perspectiva global que, vuelvo a repetir, en el mercado laboral de La Pampa nos deja de cara al futuro muy importante. Y hay un dato, que lo digo siempre, pero no es menor, lo que se mide lo que se mide en la provincia de La Pampa es el conglomerado Santa Rosa-Toay sí. que no refleja que, que el conglomerado Santa Rosa-Toay puede reflejar a Hacha, a Pico, a algunas ciudades puntuales pero no la gran conformación productiva de los pueblos de nuestra provincia que están muy ligados al campo al agroalimenticio actividades, las actividades primarias las actividades manufactureras que todos sabemos, porque lo vimos el, año, el mes pasado en un dato contundente, nuestras exportaciones crecieron y eso hace que esos sectores o esos pueblos no estén con el mismo impacto de desocupación que el conglomerado de Santa Rosa-Toay. Pero vuelvo a repetir esto, con nuestro equipo de trabajo, ayer lo hablábamos con el gobernador, que fijate vos, ante la eventualidad de la situación de Toay y de algunos, de algunos pueblos más, se decidió generar una fase 2 sin afectar el sistema productivo porque creemos que se está, se está sembrando la semillita de cara al futuro para tener digamos números más que satisfactorios y estar siempre ahí rondando el 6 el 8% que este diría el número habitual que por lo menos a mí me tocó porque yo también decía cuando hablaban del 4% del 3% de desocupación en La Pampa que eso sí. no era real sí. que eso era conjuntural Nosotros siempre manejamos un núcleo duro que ronda entre los 6 y los 8, pero me parece que con estos números, esta perspectiva y estos análisis de cara al futuro, de no venir, digamos, una ecotombe sanitaria que tengamos que volver para atrás alguna situación, vamos a estar eh, eh, eh, en los próximos meses... Eh, eh, de mejor manera y ya consolidados en lo que es, vuelvo a repetir, nuestro piso histórico de desempleo. Eh, Marcelo, aprovecho y te hago la última, pregu ah. la última pregunta sobre otro, otra cuestión. Hoy nueve y media, nuevamente, como lo vienen haciendo todas las semanas, se manifiestan este, trabajadores de la salud eh, que han sido contratados y, y están reclamando el pase a planta permanente. Eh, bueno, el gobernador algo dijo hace unos días, eh, refiriéndose a ellos. Eh, ¿Tienen alguna novedad, algo para decirles desde el gobierno? La, la, la novedad concreta es que nosotros estamos analizando la situación, eh, digamos, eh, en, en primer lugar nosotros no entendemos que sean precarizados, sino que son trabajadores contratados con eh, modelos que estabilizan, lo que sí decimos que son trabajadores que no tienen la estabilidad que tienen los trabajadores que están por la 1.279, la 6.43. Mm. Ahora bien, se lo hemos transmitido en forma informal, lo, nosotros estamos trabajando, para esto hay que generar la vacante, para esto hay que generar, eh, digamos, una reserva presupuestaria y estamos de cara en los próximos 30 días a presentar nuestro presupuesto y lo mm. estamos analizando permanentemente como una alternativa. Eh, nosotros estamos solicitando, entendemos la legitimidad del reclamo, en algunos casos... Ninguno de estos trabajadores son trabajadores que sean anterior al 2019, con lo cual esto nos da un margen de entendimiento y, y, y, y además, vuelvo a repetir, para nosotros es absolutamente legítima la forma de manifestar la problemática que tienen y, y, y bueno, esperemos en los próximos mes, en días tener algún encuentro y empezar a desandar el camino para llegar a algún acuerdo. Eh, el gobernador de la provincia ha puesto los equipos técnicos de economía, de salud, a, a, a los fines de analizar y hacer un estudio profen, profundo de cómo está el sistema laboral en la salud pública, porque también reconocemos el titánico trabajo que están haciendo para permitirnos a nosotros generar todo lo que veníamos hablando, así mm. que eh, el, el gobernador eh, es un, un hombre que como antecedente, el gran acomodamiento eh, en, en el mundo, digamos, de salud en cuanto a las contrataciones y todos, fue cuando él era ministro de... De, de, de desarrollo social ahora de, a aquella sí. época de Ministro de Acción Social uh -huh. con una decisión política del ingeniero Berna de ver cómo fuimos acomodando y eso no va a escapar. Ahora vuelvo a repetir en salud con el tema laboral se presentan varios desafíos que hay que hacer absolutamente serios porque no solo lo que generó de mano de obra o de recurso humano la inversión que generó esto para nuestros equipos para enfrentar el COVID uh -huh. sino que también en poco tiempo más vamos a tener el desafío de poner en marcha el nuevo hospital. Eso también genera alguna ingeniería económica financiera para presupuestar todas las necesidades que va a tener ese hospital que va a ser modelo en el centro del país de la Patagonia. Nosotros, vuelvo a repetir, en próximos días más estaremos charlando y convocando a una charla para escuchar a los trabajadores que en el marco de la democracia y de su legitimidad manifiestan, porque ni siquiera ellos lo plantean como una, un reclamo, sino que visualizan su problemática, nosotros mm. trabajamos, hoy tendremos una reunión por otros temas eh, con los gremios de salud a las 10 de la mañana y seguiremos avanzando como hemos avanzado en el tema de la licencia, vos recordarás que en marzo había una disponibilidad de todo el recurso humano de salud a los fines del COVID, pero entendía el gobernador, entendía el ministro de salud, el subsecretario de salud, que había que oxigenar a nuestro personal porque la presión y todo lo que genera estos tiempos que nos tocan vivir estaba afectando a nuestro propio personal y se generó un acuerdo paritario con Citrasat y con UPCN, para poder generar un mecanismo de, de, de, de, de, de licencia más que de vacaciones, porque son eh, de siete días para que puedan oxigenarse, para que podamos rotar a nuestro personal. Vuelvo a repetir, la orden que tenemos como decisión política del gobernador de la provincia es avanzar en ir solucionando esos temas. Hay temas que se pueden solucionar inmediatamente y hay otros temas que tienen, una, tienen que tener una previsión presupuestaria y de forma de afrontarlo, para no herir, digamos, las finanzas, estas inversiones en recursos humanos, que seguramente en próximos tiempos estaremos llegando a un acuerdo. Marcelo, muchas gracias por estos minutos con Kermés, como siempre. Padre, la gracia soy yo, y bueno, tratemos de disfrutar este tiempo hermoso que viene en nuestra provincia con la mayor de la responsabilidad. Estamos en un momento de quiebre, con mucho. Oh, eh, responsabilidad de, social de cada uno de los que estamos, los jóvenes cuando yo lo veo los domingos eh, estar en la avenida San Martín estar en la laguna o en distintos lugares de la ciudad que lo hagan, que disfruten, en la edad para hacerlo pero que lo hagan teniendo su barbijo, no compartiendo el mate este, eh, digamos, yo me parece que si tomamos o le damos una vueltita de tuerca a nuestro grado de responsabilidad creo que vamos a poder mantener este estatus sanitario que eh, si vos te pones a ver el mapa de la provincia de La Pampa, todas las provincias lindantes están, digamos, en situaciones críticas y nosotros hemos logrado como sociedad, porque esto no es eh, solamente una decisión política o una decisión, sino es la decisión colectiva que hemos tomado los pampeanos, me parece que nos falta este último empujoncito que si tomamos conciencia eh, de no compartir el mate en grupos eh, heterogéneos, de usar el barbijo, de mantener la distancia social... Eh, me parece que vamos a, a permitir y a ser solidario con todos aquellos que necesitan no entrar en cuarentena para poder sobrevivir, para que nuestro sistema económico productivo funcione. Así que muy agradecido. Bien, eh, que tengas buen día, Marcelo, gracias. Buen día, buen día. Eh, 8.24 minutos. Pasaba por la mañana que hermesera el secretario de Trabajo, Marcelo Pedonta.